Bueno, y aquí estamos con ese samba tan lindo del pueblo brasileño reencontrándonos con nuestro compañero corresponsal, columnista desde San Pablo, de Campiñas, Plinio de Arruda, Sampaio Junior, que lo tenemos en directo desde una Montevideo lluviosa, gris, en este caso, en este primer día de septiembre. Que es el mes de que se celebra la independencia de Brasil, por cierto, dentro de pocos días. ¿Cómo estás, Plinio? Buenos días, Hernán. Buenos días, oyentes de Radio Centenario. Siempre un gusto hablar con, con ustedes. Bueno, aquí estamos en la Semana de la Patria que todavía no existe, pero así es. Porque viene el 7 de septiembre, ¿no? Es por eso. Por eso. Buenos días, Ángeles. Buenos días. Y, y... Sí, porque el, el día 7 es el día de la independencia brasileña ¿no? Eh, el día en que el, el, el hijo del rey de Portugal Decidió que quedaría en Brasil Y que por lo tanto separaría Portugal de Brasil Aunque él continuara como heredero del reino de Portugal sí. Entonces es una independencia que fue hecha por arriba Y, y hasta hoy día sentimos... lo que significa no tener una independencia plena te imaginas que hay muchos para sumarse a ese discurso como, como país ¿no? en todas nuestras nuestra región o casi toda bueno Plinio escuchame sí. ya que planteó habló de Portugal esta visita del corazón embalsamado de Pedro I a Brasil fue muy impactante, no nunca había visto una ¿Fue visita ¿Fue visita o se lo devolvieron ya del todo? no sé no Es una no, no, es una visita nomás, ¿no? porque la realidad es que Brasil tiene la independencia más conservadora de toda la América no la más radical es Haití viene después la revolución americana, después hay las, las independencias latinoamericanas que tuvieron algo republicano, pero aquí en Brasil la solución para la crisis colonial fue la, la solución monárquica y don Pedro Después renuncia al gobierno brasileño y vuelve a Portugal, donde asume el gobierno y es un gran prócer de la, de la digamos, de la vida más moderna de Portugal, por así decirlo. Uh -huh. Entonces el corazón vino nada más a visita, pero tuvo recepción de estadista sí. en una digamos, encenación absolutamente patética, Exacto. típico de su desarrollo. exactamente, lo recibieron con las autoridades y todo como si fuera una persona y con la bandera del imperio lo ¿No? que es increíble, porque después vino la república que es contra el imperio, pero de cualquier manera se resgató la bandera del imperio y el corazón pasó eh, imagínate que con mucha emoción ahí perfilando delante de las banderas una cosa absolutamente ridícula Sí. Sí. Y el discurso me imagino que también De parte de Brasil Habrá estado, de parte de las autoridades ¿No? Algo escuché claro. Que hablaba de la patria y la familia y la propiedad. No sé uh -huh. si dijo propiedad privada uh -huh. Pero más o menos Pero sí Este es el discurso de Bolsonaro Patria, familia y propiedad claro. Si habló de la propiedad De manera directa no sé Pero la propia bandera brasileña Tiene escrito Orden y progreso Lo que en realidad quiere decir que el pueblo que se quede calladito y vamos a ganar plata. Entonces, esta idea de propiedad, de progreso, no de esta idea de la plutocracia brasileña, es muy arraigada en las eh, capas dominantes de Brasil. Me pasaban algunas, y ahora vamos a ir a otros temas, pero algunas de estos bromas que se hacen, eh, afiches en broma en internet, los memes, eso que decían... Eh, Portugal nos mandó el cerebro de, de, Pedro, ¿es, el ¿no? de Pedro de Pedro, pero el corazón nosotros le mandamos el cerebro de Bolsonaro y era un, un frasco vacío <risa> era el envío sí, sí. Sí. pero tengo pena de los portugueses que no merecen a Bolsonaro ah. exacto, exacto, exacto bueno Plinio, hablemos algo de, de la campaña que ya está alargado a pleno rumbo a octubre Eh, tuviste oportunidad de ver o de por lo menos ver después repercusiones del, del debate que además fue entre varios de los candidatos con la exclusión de, de los candidatos de la izquierda podríamos decir, ¿no? Sí, fue, fue yo tuve el desplacer de, de ver todo el debate fue un debate muy rebajado que se circunscrito a los candidatos del orden Los candidatos críticos no entraron y esto hace parte de la, de la, digamos, operación elecciones de no haber ningún tipo de crítica al modelo económico, digamos, al patrón de desarrollo capitalista que tenemos aquí. En el debate, Bolsonaro le fue muy mal, pero particularmente mal. porque es un hombre despreparado para el debate mm. y porque al cabo enfrentándose con una periodista porque pe Bolsonaro es un hombre muy misógeno y la periodista le hizo una pregunta absolutamente normal mm. sobre vacunas no sobre la cobertura de vacunas y Bolsonaro le apretó un gatillo mm. y salió hecho un perro rabioso para arriba de la de la periodista, Vera Magalhães. Uh -huh. y, y esto acabó perjudicando mucho a Bolsonaro, que ya venía muy mal. Bol Lula fue con la estrategia de no aparecer, de no perder. no Es como un equipo de fútbol que está ganando 3-0 y lo que le importa es admi administrar la situación. Entonces estaba muy apagado, muy discreto. ¿eh? Lo que provocó una cierta sorpresa porque Lula es siempre un hombre muy perspicaz, muy bromero, ¿no? Mm. Hace bromas y, y muy muy vivaz. Y estaba más calladito. Entonces, eh, en realidad fue un debate donde los candidatos menores del orden, Ciro Gómez y, Simona, y Simone Tebet, eh, eh, aprovecharon la, la oportunidad para aparecer y para fustigar a Bolsonaro. Mm. Pero yo creo que lo importante es que va quedando claro que la burguesía, la, la mayoría, la, la, la burguesía más fuerte decidió que ahora es Lula. Entonces todos los medios de comunicación ya... están en campaña permanente contra Bolsonaro para no darle oxígeno sí. y, y para denunciarlo imagínate que descubrieron que es que tiene negocios sospechosos. compró más de no, no me recuerdo 50 casas con plata bruta nadie lo sabía no no se sospechaba que la familia Bolsonaro pudiera tener algo ilícito pero ahora la, la media burguesa descubrió que sí tiene Y lo bombardean todos los días de manera muy semejante a lo que hicieron con Lula cuatro años atrás. Mm. Eh, claro que con Lula fue dosis mucho mayor. Y esto yo creo que sinaliza que la burguesía ya tiene una preferencia por la, la lista Lula-Alckmin y que no quiere muchas sorpresas. Esta es la, la impresión que yo tengo de, los primeros, de las primeras dos semanas de campaña aquí en Brasil. y se movieron pues siempre aparecen después los, los números no las evaluaciones después de un debate que tiene mucha eh, mucho público no mucha audiencia eh, incidió eso en números a nivel de de, de apoyos eh, después del debate sí después el, la, la avaliación que hicieron una avaliación con los indecisos con uh -huh. los electores que todavía no tomaron partido Y, y lo que ellos, ellos muestran es que Bolsonaro fue para todos el peor. Y ahí los que tuvieron mejor uh, avaliación fueron los Ciro Gómez de Simone Tebet. Uh -huh. Y Lula quedó en cuarto lugar, pero para Lula es, el empate era muy bueno. O sea, lo que la, la única cosa que no podía es perder en el debate, no perder prestigio. Y eso él no perdió. entonces el resultado queda más o menos igual. Sí. Lo, lo que me parece que, que es eh, interesante para que observemos más adelante es que Lula llegó en el debate tan anulado, tan bien comportado, tan discreto, que en realidad la burguesía lo está utilizando para, digamos, eh, legitimar el nuevo orden pero al hacerlo lo están neutralizando como liderazgo popular, uh -huh. lo que es una ironía. no Entonces Lula sube, pero sube sin personalidad, ¿la? y esto fue notado por mucha gente, que Lula estaba muy despersonalizado en el debate, uh -huh. y yo creo que esto es una operación, digamos, que... Eh, Que, que son las presiones que recibe y que lo obligan a, a, a, en realidad, a neutralizarse totalmente para poder viabilizarse como el hombre eh, de la unidad popular, ¿no? De la de la unión popular, perdón, uh -huh, ¿no? Uh -huh. de la, del gobierno de salvación nacional. Y lo que, si esto es correcto, tenemos que observar, ¿no? significa que Lula gana y al ganar, neutralízase como una figura clara de la, digamos de, de defensor de los pobres y de los oprimidos para ser una figura unánime que trabaja con todos y que por esto digamos eh, si le va mal eh, tenemos una, una crisis institucional doblada ¿no? que es lo que estamos observando en los últimos años, ya aquí en Radio Centenario. ¿Tienen definido los dos candidatos el sector al que dirigen su mensaje? Eh, estaba viendo que hay programas que el gobierno de Bolsonaro está llevando adelante, ayuda, Auxilio Brasil, eh, ese tipo de, de ayudas, como hemos visto en todos nuestros países, ¿no? de programas para los que menos tienen, los que no tienen trabajo, eh, muy poquita plata, alimentos. Eh, ¿Está... ¿Están elegidos los sectores de los dos candidatos, sectores sociales? De manera muy clara, Ángeles. Esta es una elección comandada por los metadados. Entonces, y, y entonces lo, estos marqueteros eh, dirigen el mensaje de los candidatos de manera muy, muy clara. Entonces, en el caso de Bolsonaro, él entra en el debate para... Para mejorar su imagen con las mujeres Donde él pierde de manera claro. muy significativa Bueno, pero le fue muy mal Porque es un jugador muy mal disciplinado Y la realidad es que se entró en una pelea frontal Con las mujeres Y se desgastó mucho En relación a los, a la pobreza la, Lo que está pasando es una mimetización Todos los candidatos hacen la misma propuesta Y juegan Eh, y disputan para ver eh, quién da más, ofrece más plata para los pobres. Entonces Bolsonaro da 400, Lula dice que va a dar 600 reales por mes, eh, ahí Bolsonaro viene dice que él también va a dar 600, y los outsiders, Simone Tebet, ya dice que va a dar 1.000. La verdad es que nadie trata de por qué hay tantos pobres. Claro. Que hacer para... Para que no existan tantos pobres. Porque el debate es todo muy, muy restricto a los parámetros del orden. ¿no? Entonces, es casi que una, un juego de... Aquí en Brasil nosotros llamamos de gincana. No sé cómo se dice en español. Cigana. Si gana? No, no. Gincana. No, no, no. Gincana. Es estos no. juegos que los chicos hacen... que hay que correr, que hay que hacer algunas cosas Ah, y algunas sí. sí, en los campamentos Sí, sí, sí ¿Cómo sí, se sí. dice eso? Yo, no, sí. yo acá lo vi como chincana también Sí, sí, me sí. suena la, que sí, misma, sí, cuando se... Sí, sí. Sí. Son juegos como en cadena Con obstáculos y cosas Sí, sí. sí. Así, así parece un poco la, el debate electoral donde cada uno viene y trata de seducir esta masa de gente pobre con promesas que probablemente no se van a cumplir. Algo hablaba ya de los empresarios o de los grandes grupos económicos, pero qué pasó con aquellos empresarios que hace algunos días hablaron de golpe de estado? Eh, ¿Hubo acciones contra ellos? Sí, entonces la burguesía está dividida. No, yo creo que la gran burguesía, el capital internacional, los burgueses más tradicionales están con Lula y al de manera muy clara. y esto se nota en la gran media ¿no? la gran prensa brasileña ahora cerró digamos eh, unidad contra Bolsonaro pero los empresarios que dependen más de la, de la frontera agrícola que tienen que derrubar la floresta, que tienen que explotar minerios, que tienen que super explotar todavía más la, la gente entonces hay mucho pequeño comercio ¿No? Estos empresarios y, y son, digamos, importantes, son, son ricos, tienen mucha plata, tienen medios. Estos son los empresarios que están con Bolsonaro y una parte de ellos están explícitamente, ostensivamente trabajando por un golpe de Estado. Bueno, son estos que fueron, eh, digamos, acusados, investigados por el Supremo Tribunal y están ahora en defensiva claramente en defensiva porque aunque tengan mucha plata tienen poca articulación política son muy toscos tienen poca inserción en las instituciones entonces rápidamente los golpistas quedaron con mucho miedo y uh -huh. recularon pero bueno eh, esta es digamos el brazo de esta es la base material de lo que está por abajo de Lula y de Bolsonaro uh -huh. Eh, Plinio, por, por obvio que pueda padecer, eh, parecer, ¿por qué no estuvieron los candidatos de los partidos de izquierda o agrupamientos de izquierda? ¿Cuál es el criterio que se ha manejado para el debate ese y que veíamos quejas en las redes también? ¿Es porque no tienen representación parlamentaria o cuál se sabe cuál fue el criterio para discriminar? Sí. Hernán, del punto de vista, ahí hay dos cosas, ¿no? Del punto de vista formal es porque mm. no tienen representación parlamentaria. Mm. Pero del punto de vista real, y la política siempre predomina lo real, mm. es porque la izquierda contra el orden, o sea nosotros, mm. estamos muy fragmentados y débiles. Y por lo tanto no tenemos fuerza real mm. para imponer nuestra presencia en el debate. para no quedar solamente, digamos, lamentando el orden burgués sin mirar para nuestros propios problemas. Uh -huh. Claro, bien, bien. Bueno. Eh, habrá que seguir también lo que pasa con la izquierda en la campaña, a otra escala quizá, pero pero también se puede aprender de eso. ¿Dejamos sí. por acá? tenemos que ir dejando por acá. Ya cuando hablemos otra vez con Plinio, ya pasó el 7 uh -huh. de septiembre. ¿Hay actos allí? que van a ser el 7 de septiembre? bueno, teóricamente el 7 de septiembre, eh, Ángel, habrá un golpe de estado de Bolsonaro por ah. lo menos él lo, uh, insinúa esto eh, entonces bo, Bolsonaro va a hacer grandes manifestaciones la izquierda los, la oposición a Bolsonaro decidió, liderada por el PST, no hacer acto alguno mm. bueno, pero los movimientos sociales eh, y la izquierda va a ser un acto que es que hay todos los 7 de septiembre que se llama el grito de los excluidos, que es organizado por las pastorales sociales de, de la iglesia, de lo que sobró de la iglesia, de la teología de la liberación. Entonces, esto es lo que va a pasar. Probablemente Bolsonaro va a hacer actos mayores. En Río va a hacer manifestaciones incluso con el ejército. Pero sinceramente yo creo que su anunciado golpe eh, mm. no va a pasar. ¿no? No, no hay bases reales para esto. Y yo creo que el propio Bolsonaro ya sacó un poco el pie del acelerador y más o menos que se conforma que por lo menos no ahora habrá el golpe. Yo creo que la próxima eh, confusión de Bolsonaro será después de la primera vuelta de las elecciones. Mm. Muy bien. Gracias, Plinio como siempre, por este rato y por habernos reencontrado. La seguimos a la próxima, un abrazo. Un abrazo Hernán, un abrazo, Ángeles, un abrazo a todos los hermanos uruguayos. Gran gusto hablar con Radio Centenario siempre. Hasta Chao. la semana que viene.